Vamos ver, yo creo que las personas que han sufrido injustamente tienen todo el derecho del mundo a ser apoyadas, arropadas, valoradas, reconocidas, pero yo creo que no ellos no son eh, las que deben ni liderar ni condicionar eh, lo que vayan a ser medidas de, de política, por ejemplo, en materia penitenciaria, que por, es uno de los asuntos que está encima de la mesa. No, no debería ser así y, desgraciadamente, eh, en este país, en más de una ocasión, la política... La política ha utilizado a las víctimas y su sufrimiento. Yo me avergüenzo de eso. Ha habido momentos en que yo me he rebelado contra eso también, porque ha habido políticos y gobiernos eh, que han tenido la tentación, y la siguen teniendo, de utilizar a las víctimas y su sufrimiento. Yo creo que eso no es honesto hacerlo.